...aumenta el escándalo internacional y la vergüenza para los Estados Unidos. Se entiende la dimensión de la situación, se le está escapando los secretos a la diplomacia norteamericana. Y muestran las sospechas sobre la salud mental de la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Este es el, el 9-11 de la diplomacia internacional. El sitio web Wikileaks promete pronto hacer voluminosas revelaciones. Al momento se desconocen el tema del informe o la fecha exacta de publicación, pero el portal asegura redefinir la historia mundial. E' questa la copertina del settimanale tedesco Der Spiegel che titola Scoperto, a proposito dei documenti riservati del Dipartimento di Stato americano finiti su Wikileaks. La organizzazione Wikileaks cominciò a liberare più di 250 mila telegrammi confidenziali di ambaixadas americani nei ultimi 44 anni. Pentágono pidió a los medios de comunicación no publicar los documentos clasificados que pueda divulgar la página de internet Wikileaks. se entiende la dimensión de las situaciones, se le está escapando los secretos a la diplomacia norteamericana. Wikileaks reveló hoy a través de tres importantes periódicos del mundo que las embajadas de Estados Unidos han funcionado como un servicio de espionaje en la mayoría de países. Más de 250.000 mensajes confidenciales de diplomáticos norteamericanos se hicieron públicos en los principales periódicos del mundo. Aumenta el escándalo internacional y la vergüenza para los Estados Unidos. En ese sentido, según los cables dados a conocer por el sitio de Internet, Wikileaks se descalifica a presidentes y líderes mundiales. El presidente de Afganistán, Hamid Karzai, es señalado como un hombre paranoico y la líder de Alemania, Angela Merkel, como alguien sin creatividad que no toma riesgos. Dice que el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, se parece a Adolf Hitler. Critican además las fiestas salvajes de Berlusconi. Y muestran las sospechas sobre la salud mental de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Más descalificaciones a líderes mundiales. El caso de Gordon Brown se lo califica como inestable y alacó actual primer ministro David Cameron, que carece de profundidad. Hillary Clinton quedó en una posición muy incómoda porque se divulgaron eh, mails en los que ella ordenaba que se ejercieran tareas de espionaje. No comentaré ni confirmaré los cables robados al Departamento de Estado. Pero puedo decir que Estados Unidos profundamente lamenta el descubrimiento de cualquier información que se planteó como confidencial. ¿Cuán grande es esta situación? ¿Cuán peligroso es? Este es el, el 9-11 de la diplomacia internacional.